Este programa es presentado por RIT Contenidos. Un buen miércoles para todos. Bienvenidos una vez más a Solo Éxitos. Bienvenidos a este miércoles 29 de julio del 2020. Arrancamos en vivo una vez más. Solo Éxitos. Éxitos en nuestro idioma. Arrancamos con el maestro Luciano Pereira, siendo el elegido versión en vivo desde el Luna Parro, Buenos Aires, Argentina. el privilegio que me hayas elegido. El, el ¡Privilegio que me hayas elegido! Que no cambies de d i a l que te quedes con nosotros durante toda esta hora, donde vamos a estar compartiendo solamente éxitos en nuestro idioma. Mi nombre es Walter González, Adrián Gómez en los controles, musicalización a cargo de Laura m o r e i r a Esta es una idea de realización de RT contenidos, contenidos para radio y televisión, obviamente. Como todas las semanas, te hacemos compañía durante toda la semana en Solo Éxitos y también durante el fin de semana en el ranking de la radio. Estamos a mitad de semana y tenés que votar. t e n é s que votar w w w l a s 2 0 m á s v o t a d a s c o m desde la aplicación para Android y también a través de la web de la radio. Vota por tu artista favorito, que este fin de semana hacemos la cuenta regresiva hacia el número uno. www.las20másvotadas.com es el ranking de la radio donde vos tenés que votar miércoles 29 de julio de este 2020 se nos está yendo el año se nos está yendo julio nos queda mañana 30 y ya estamos ¿eh? ya estamos ya estamos no tiene 31 tiene 31 julio nos queda 30 el viernes cerramos la semana y se nos fue julio ya arrancamos agosto así que pasa volando no sé si es bueno o malo pero que que pase este 2020 ¿eh? que pase rápido y que venga un 2021 mejor seguramente siempre hay que pedirle más más a la vida no así que vamos a ponerle onda este miércoles que no sea un día de miércoles justamente lo disfrutamos con buena música llega ricky martín haciendo más bienvenidos a solo éxitos With his beatbox and his electric guitar. For the nights he was a DJ. He was in the sillies and he was a girar. どうしたらいいの Bailando con Shakira, esto es la la la. Antes Rick y m a r t i n nos decía más. Vivo en este miércoles 29 de julio del 2020. Disfrutamos de las mejores canciones en nuestro idioma, canciones nuevas, canciones clásicas. Todas suenan en un solo lugar. ¿Vos tenés un comercio, negocio o empresa y querés anunciar con nosotros? No dudes en hacerlo. Contactanos a través de un correo electrónico a contacto arroba, las 20 más votadas com. Contacto arroba, las 20 más votadas t o com. Y anuncia con nosotros. Durante toda la semana te hacemos compañía con solo éxitos y los fines de semana con las 20 más v o t a d a s el ranking de la radio. ¿Qué te parece si seguimos disfrutando de las mejores canciones en nuestro idioma? ¿Qué te parece algo de cuarteto? Llega banda 21, Jorge Rojas. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito cuando te veo!、Ay. ¡Qué bonito cuando te siento! 本当に、本当に、本 私は私の未来の e 来の未来の未来の m 来の未来の未来の未来の未 e の未来 e 未来の未来の未来の未来の未来の未来の未来の未来の未来 f 未来の未来の未来の未来の未 n の未来の未来 s 未来の未来の未来の未来の未来の未来 どうした キレンディー、キレンディー、キレ、er esto es el quiéreme y dice Quiere antes a banda 21 junto a jorge rojas nos hacían qué bonito atención se viene entrevista con banda 21 se viene entrevista con banda 21 Este fin de semana, seguramente en el ranking de la radio, ya te vamos a informar la fecha que vas a poder escuchar esta entrevista aquí en este programa semanal de solo éxitos. Así que quédate atento a la radio, también quédate atento a nuestro programa semanal. Durante toda la semana, te hacemos compartir con solo éxitos. Ayer estuvimos hablando, por ejemplo, con Camilú. Van pasando todos tus artistas favoritos por este programa. Así que no te despegues del Dial y no te pierdas la entrevista con Banda 21. Ya te informaremos, seguramente será el martes o miércoles de la semana que viene. una semanita estamos de compartir esa entrevista. Grandes de la música. Y recordad que bonito, la tenés que votar en w w w l a s 2 0 m á s v o t a d a s c o m Es la canción nominada esta semana para este especial Clásicos que vamos a hacer en el ranking de la radio. Solamente por esta semana votás por canciones clásicas. Recordad votar w w w l a s 2 0 m á s v o t a d a s c o m Después, a partir del lunes, ya volvés a votar lo nuevo de banda 21, que obviamente es Ganaremos. Seguimos disfrutando de las mejores canciones. Llega Carlos Rivera, gente de zona. Esto es Lo Digo. サブスクあなたの心の声であなた ダメだ。 Estamos de solo éxitos durante toda la semana. Los mejores éxitos en nuestro idioma, ¿los escuchas acá? Solo éxitos. No necesito vacaciones. Es imposible tomar vacaciones. Necesitamos、si、compañía de lunes a viernes con solo éxitos y los fines de semana con el ranking de la radio. Antes sonaba Carlos Rivera junto a gente de zona、eh, haciendo lo digo y lo que suena ahora, juntamente, es Luis Fonsi Osuna. Imposible. Fonsie s, <F> <S, <Ay>. <S o que te falta cuando estás con él Que te mire que te haga sentir mujer No te mientas que nunca te hará el amor、oh, Como yo, como <sin S 3> yo No es de tu secreto aquel en e corazón cuando mi boca se perdía en tu piel No es y que h e l e fiel cuando ya no hay amor No hay amor Es imposible que te quiera como yo どうもありがとうございました。 私が言うことを Yeah. すみませい Recordad que tu momento para votar es ahora, www.las20másvotadas.com. Tenés tiempo hasta el viernes, 23.59, se cierran las votaciones, así que estamos a tiempo, estamos a tiempo de votar, estamos en la mitad de semana, metete y v o t a www.las20másvotadas.com y desde la aplicación para Android, las 20 másvotadas. Obviamente también sabés que lo p o e d e s hacer a través de la web de la radio. Mau y Ricky, mía, una y mil veces mía, Mau y Ricky. Antes escuchábamos a Luis Fonsi junto a Osuna haciendo imposible. Seguimos disfrutando de solo éxitos. Llega Raikimi Kenway, te regalo amores. Te he visto sufriendo tan solita y triste. Sé que vives sintiendo que un amor perdiste. Give me Ken Wife Carlos Vives haciendo como tú un éxito del año 2004. Lo que vamos escuchando antes, escuchábamos a Rank k i m i c h en Guay haciéndote regalo, amores. Disfrutas de solo éxitos durante toda la semana. Las mejores canciones en nuestro idioma, como siempre. Aquí en solo éxitos. Mi nombre es Walter González. Y、lo que llega ahora canciones nuevas canciones clásicas canciones de todos los tiempos viajamos a un año capecúa año 2002 año 2002 nos encontramos con este clásico de c h a y a n n e a ver si te acordás esto es torero nos ponemos a bailar en este miércoles levantamos la onda Caigas en bajón,、Hoy、no es un día de miércoles. Bailemos, bailemos, bailemos. Cheyan Torero. De lunes a domingo voy desesperado. Mi corazón prendido ayer. 何 よし Haciendo falsas esperanzas, y damas y caballeros, estamos llegando al final del programa del día de hoy. Como siempre, agradeciéndote por habernos acompañado durante toda esta hora. Mi nombre es Walter González, Adrián Gómez en Los c o n t r o l e s musicalización a cargo de Laura Moreira. Esta es una idea de realización de RT Contenidos, contenidos para radio y televisión. Antes de Cristina escuchábamos a Tini Gracie haciendo 22 y mucho antes escuchábamos a c h a y a n n e Torero, un éxito del año 2000. Nos vamos con la Sole, la v a l e r í a Nos encontramos mañana jueves, nuevamente. Para compartir solo éxitos. r e c o r d a votar en el ranking de la radio w w w l a s 2 0 m a s v o t a d o s c o m Nos encontramos mañana.、Dale. Buen miércoles para todos. ¡Chao! ¡Hasta mañana! すいません。